Oh, my God. niño de Colombia esa quien vengo a cantarle lleva por nombre Gabriel se apellida García Márquez con su pluma inteligente con su nombre en gran destío con sus novelas famosas lo continente la pasó entre sus obras grandiosas me permito mencionar a la más sublime de Que cien años de soledad A la más sublime de todas Que cien años de soledad Para Cataca Ya yo me voy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 Que Gavito muera Sugiero levantar una estatua En las mismas cuatro esquinas Del pueblo de Aracatata En el puente Los Varao Un letrero que diga sin duda Aquí se ha sentado el rey El rey de la literatura Entre sus obras grandiosas Me permito mencionar A la más suprime de todas de cien años de soledad, a la más sufrirme de todas, de cien años de soledad. A la Cataca, ya yo me voy, esa es la tierra donde yo soy, y a la Cataca, yo vine ayer, esa es la tierra del rey.